Cuentos de hadas españoles El gatito mágico Era así una vez, en un reino feliz, vivía una reina, un rey y su adorable pequeña princesa Lía Ella era la pequeña más juguetona y adorable de la historia Un día, la reina estaba en el jardín con Lía y sus asistentes De repente, de los arbustos, cayó un gato enorme, regordete, Ginger cu. El pelaje del gato estaba lleno de hojas y de tierra Y parecía estar dolorido ¿Ah? ¿Qué? ¿Un gato? Oh, shh. Este gato está muy socio Oye gato, venga, largo El pobre gato se sintió muy triste Y se dio la vuelta para irse Pero cuando lo vio desaparecer, Lía de repente comenzó a llorar Oh, querida, parece que a Lía realmente le gusta ese gato Vamos a recogerlo, podría ser su mascota Entonces el gato fue llevado al palacio Allí las criadas lo lavaron y lo limpiaron a fondo Le curaron bien la pata Y finalmente ataron una cinta muy bonita alrededor de su cuello ¡Oh! ¡Es simplemente adorable! ¡A Lía le va a encantar! ¿Lía? ¿Ves al lindo gatito? ¡Cucucuc! ¡Ah! ¡Ah cuc, cuc, cuc! Lía amaba tanto al gato que no podía dormir sin él Lloraba sin cesar hasta que el gato se acercaba a ella Eran inseparables y siempre estaban juntos. ¡Oh, querida! ¿No es sorprendente lo fuerte que es su vínculo? ¡Sí, así es! Espero que este vínculo dure muchísimo. Ese gato es lo único que hace feliz a Lía. ¡Sí! <risa> Esa noche, cuando todo el mundo estaba dormido, el gato se despertó y se quitó los vendajes. ¡Oh, ya estoy curado! Mi pata finalmente se ha curado Debería irme de este palacio Mi dulce princesa aún está dormida Gracias por tu amabilidad Nunca lo olvidaré A la mañana siguiente Todos buscaron al gato Los asistentes, las limpiadoras Los cocineros Y todos en el palacio Lo buscaron de arriba abajo Hola gatito ¿Dónde te has metido? ¿Dónde se habrá ido ese estúpido gato? ¿Lo has encontrado, querido? Sí, lo hice ¿Lo ves? Eso es un peluche ¿Y acaso no es lo mismo? De esta manera, todos en el palacio se olvidaron del gato Pasaron muchos años y la princesa Lía creció convirtiéndose en una mujer alegre y extremadamente hermosa Le encantaba salir a dar largos paseos por el bosque Para ver las flores y cantar con los pajaritos ¡Qué día tan bonito! ¿No lo crees tú también? Bueno, sí, princesa oh, oh, oh. ¡Es precioso si tú lo dices! ¡Oh, sí! ¡Es encantada! <risa> <risa> duerme, duerme suavemente Cierra los ojos y duerme profundamente Y así, sus dos asistentes cayeron en un profundo sueño Lía estaba muy feliz, ya que ahora podía ir a donde quisiera ¡Ah! ¡Libertad! Veamos qué descubro si voy un poco más lejos Y a medida que avanzaba, comenzó a cantar alegremente Su voz era suave y dulce Y atrajo a todos los pájaros del bosque. Pero también atrajo a un ogro gigante muy malo que vivía en ese bosque. ¡Oh! <ríe> ¡Qué hermoso sonido! ¡Y qué bella dama! <ríe> Creo que la quiero para mí. ¡La la la, la, la, la! la. ¡Oh! Oh, ¡Deja que me vaya! <risa> Creo que te llevaré a mi casa y te convertiré en mi esposa ¡No! ¡No! ¡Ayuda, por favor! Pero nadie escuchó sus gritos, ya que ella había ido demasiado lejos Y sus asistentes estaban profundamente dormidos El ogro la llevó a su oscura cueva Y ella comenzó a llorar Ahora eres mía, así que deja de llorarte una vez No quiero escuchar ese horrible sonido Me gusta que cantes para mí Así que canta Ahora, canta Y la pobre Lía comenzó a cantar entre lágrimas Pero no había nada que ella pudiera hacer Por la noche, el ogro tenía sed E hizo que Lía saliera a buscar agua del arroyo Sal fuera y llévate este cubo contigo Y ni se te ocurra huir Si lo haces, pienso perseguirte hasta que te encuentres desde donde estés La pobre Lía fue tristemente hacia el arroyo Cuando llegó allí, vio un gato durmiendo en una roca Era el mismo gato con el que había jugado cuando era bebé Pero ella no lo recordaba ¡Oh, qué bonito! Ven aquí, gatito, ven conmigo Lía extendió la mano para tocarle, pero él saltó hacia los arbustos. ¡Oh, vaya! Supongo que no es mi día de suerte. ¿Qué? ¡Oh! ¡Has vuelto! Venga, ven aquí. ¡Oh, gatito! ¡Qué bonito eres! ¿Querías ser mi amigo? No tengo amigos aquí. Y un ogro malo me ha secuestrado para que sea su novia Ni siquiera puedo huir, él vendría por mí ah, Ojalá pudiera salvarme, ¿te gustaría gatito? Y mientras decía eso, el pequeño gatito se convirtió en un apuesto joven con el pelo rojo y brillante Pero había algo aún más extraño en él Tenía orejas de gato y una cola moviéndose en la parte de atrás Oh, oh, ¿Qué eres tú? ¿Quién? Oh, por favor, no tengas miedo. Soy el príncipe Radley del reino vecino. Cuando era joven, era un niño muy, muy malo. Así que fui maldecido y me convirtieron en gato y vivo en este bosque. Pero debe haber alguna manera de romper esa maldición. Bueno, sí, hay una manera. Debo hacer un gran acto de amabilidad con alguien, pero ellos no deben saberlo. Solo entonces volveré a mi estado normal. ¿Un acto amable? Eso suena muy... ¡Princesa! ¿Dónde te has metido? Yo me muero de sed y tú no estás aquí. ¡Oh, no! ¡Me, me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Espera, Lia. ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Espera! ¿Cómo sabes mi nombre? Pero Radley ya se había escondido entre los arbustos. La tarde siguiente, cuando Lee intentaba cocinar para el ogro, Radley saltó a la ventana. ¡Oh! Hola, gatito. Eh, quiero decir Radley. Hola. ¿Qué estás haciendo? Oh, nada. Trato de hacer algo rico para ese enorme monstruo. ¿Las fresas quedan bien en una sopa? Ah, eh... ¿Sopa de fresas, dices? Sí Ah, uh, claro Genial, entonces iré a buscarlas Me encantan las fresas Y cuando Lía salió a buscar las fresas Rally vio el bote de pimientos picantes frente a él Hmm, me pregunto si... ¡Uf! Uh, vaya, oh, bueno Encontré las fresas Ahora vamos a mezclarlo todo. Esta sopa va a estar increíble, ¿verdad? Ah, uh, oh, sí, realmente genial. Ah, uh, bueno, tengo que irme, ¿vale? Nos vemos luego cuando hayas terminado aquí. Y dicho eso, saltó por la ventana. Princesa, ¿dónde está mi sopa? Si no me traes la sopa ahora mismo, te comeré a ti tú serás mi comida. Aquí está tu sopa. He tratado de hacerla con cosas deliciosas. Puede que esté un poco dulce. El ogro resopló y puso una cucharada entera de sopa en su boca. Pero de repente se quedó en estado de shock, ya que la sopa no era dulce en absoluto. El ogro sintió que tenía fuego en su boca. ¡Oh, oh, ¡Pica! ¡Pica! ¡Pica! ¡Pica! ¡Oh, oh! ¿Qué has puesto en la sopa? ¡Agua! ¡Agua! El ogro salió corriendo de la cueva hacia el río. Pero Ranly le estaba esperando. Le había crecido la cola y la había atado a un árbol. Oh, ¡Pica! ¡Pica! ¡Quiero agua! <risa> ¡Por fin viene! ¡Ahora! Ranly tiró de su cola mágica. Y el ogro, que corría a toda velocidad, tropezó con la cola... Y cayó directamente al río. Fue arrastrado por la fuerte corriente y nunca más se le vio. ¡Oh! Pero, ¿qué es lo que ha pasado? He acabado con el gigante. Ahora eres libre para irte. ¿De verdad? ¡Eso es increíble! ¡Oh, gracias, Rally! ¡Oh! ¡Todo esto ha sido aterrador! Desearía que esto nunca hubiera pasado. Radley sintió mucha pena por la pobre princesa. Entonces puso su mano sobre su cabeza y la acarició lentamente. Te concederé ese deseo. Nunca recordarás nada de lo que ha pasado con el ogro. No temas nada y duerme profundamente, mi dulce Lía. Radley, ¿qué estás haciendo? Los ojos de Lía empezaron a cerrarse y pronto se durmió Radley la levantó y la llevó al palacio Cuando llegó allí, se detuvo debajo de su ventana y miró hacia arriba Este va a ser un gran salto Agárrate fuerte, Lía Radley extendió la cola hasta que llegó a la ventana de la princesa La cogió con fuerza y ambos treparon con seguridad Y una vez dentro, la curcó en su cálida cama Duerme bien, mi princesa. Espero que volvamos a vernos. De repente, Radley comenzó a brillar y las orejas de gato y la cola desaparecieron de su cuerpo. Como Radley había salvado a la princesa Lía del ogro y había eliminado su memoria, su maldición había sido eliminada. Yo... soy un humano normal de nuevo. ¡Soy libre! ¡Yujú, yujú! Y volvió feliz a su reino. A la mañana siguiente, cuando la princesa despertó, el rey y la reina entraron en la habitación. ¡Hija mía! Pero dime, ¿dónde has estado? ¡Lía! ¡Oh, Lía! ¿Estás bien? Pero Lía no podía recordar nada. Se sorprendió mucho al ver a sus padres de pie junto a ella, tan preocupados. Pero, ¿qué es lo que os pasa? ¿Por qué estáis los dos tan preocupados? He tenido un sueño realmente muy extraño Sobre un gato y un ogro Y un hombre muy guapo Me pregunto quién sería A medida que pasaban los días El rey y la reina notaron que su hija no era la misma Ella siempre parecía estar viviendo un sueño Parece que he olvidado algo muy importante Pero no sé lo que es Nuestra pobre hija no parece ser feliz estos días ¿Qué crees que deberíamos hacer? Lo único que no hemos probado es el matrimonio Oh, sí, hagámoslo Es posible que encuentre la felicidad con alguien a quien pueda amar Entonces, al día siguiente, los príncipes de muchos reinos vinieron a verle Lia los vio a todos, pero no le gustó a ninguno En ese momento, Radley se acercó a saludarla Mientras sonreía y se inclinaba Lía estaba muy sorprendida ¿Tú? Tú eres el príncipe con el que estoy soñando Me siento muy halagado, Alteza ¿Eso significa que quieres casarte conmigo? Solo si puedes decirme lo que más me gusta Entonces me casaré contigo Oh, déjame adivinar ¿Pueden ser... las presas. ¿Cómo? Puedes saber eso Ah, es una suposición. <risas> y pronto se casaron y vivieron felices juntos. Le amaba a Radley con todo su corazón. Ella también adoptó un gatito. Y en cuanto a Radley, él nunca le contó nada sobre su pasado, ya que a veces es mejor no contarle ciertas cosas a nadie.